the nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and of cruel machines Lover is not what she seems, But you will not leave a note A class of 1998 show The situation, tragedy Grand slick with soap Cliffhangers with no hope The water calories Sets keep and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors try, seldom if the show is true The looks and with the cues at the close of martial smiles At last 1998 show, the Todd song, no one ever sings A few crawlers fly, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by this <laughs> dream There's films and chills and cold scourts Sing songs and surprises, there's something here for everyone Beside your seat today, there's mischiefs and malarkey but no quiz or you don't know it Within this past, this past se oye, si sí. pilléisme con la boca llena que lleguen un pu yo venía con tiempo para que me diera tiempo a, a cenar ¿eh? antes de a entramar con programa pero hubo aquí una serie de, de circunstancias ¿eh? que me lo impedieron una serie de circunstancias catastróficas ¿eh? unas, unas catástrofes después de otras ¿eh? a ver, que me estuvieron ocupados desde que llegué oye, llega a las 9 y 35, eh Tiempo más que de sobra eh, Más que de sobra Para pa, pa cenar, para entamar el, el programa Con calma, para abrir todas las cosas Bueno Tengo un chat sin abrir pues No sé si hay de aquí ¿eh? metido en el chat Porque hay perdón que llegue Tengo aquí entre una muela ¿eh? Un resto ¿eh? A ver este ya, eh, ya está Vale, ya está la cosa relato. Bueno, pues aparte de todos estos milongues que os estoy contando, estoy, eh, por supuesto, Radio Cucaracha, Radio Cucara, Radio del caso de un Quilote, y sintiendo anedonia, como todos los jueves a las 10 de la noche, ¿eh? ¿de acuerdo? A ver, cosa pues que tengo que organizar, me tengo aquí un ciento pantalla abierto, espera. no, Pero oye, eh, normal, ¿eh? Porque. Eh, pues, eh. A ver, tenerlo aquí... Ah, sí, eh, tengo una persona ahí en, en internet Escuchando la, la emisión online No sé quién será, pero bueno mmm, A ver, espera, esto Porque para saberlo, a lo mejor también tiene el chat Esa persona Entonces para eso tengo yo que mete mal el chat ¿Eh? Pasa que... <risa> normalmente métome primero, a ver si me entendéis ¿eh? A ver, tengo que poner aquí eh, Joder, y encima tengo que... Ah, a ver veréis eh, la cuestión Yeke que una ventanina pues identificate eh, los que vos vos metáis al chat algunas veces ya la conocéis una ventanina muy simpática ella eh, que, que te dice por favor introduce tu nickname Un nickname ¿eh? y un nombre Y un nomato ¿eh? Y un nomato que tú uses por internet Pero bueno, para poder escribirlo Que pone aquí, Anedicu Madre, no, no, no me llamo Anedicu, me llamo Anedonicu Pero hay que Fáltame la O y la N Anedonicu, ahora sí vale Ahora pincho en aceptar ¿Mm? Que yo me difícil Uy, que bien Está ta, ta, ta, ta Lucía, ¿qué? hola Lucía, ¿qué tal? pero eh, voy a saludarla porque claro, dice hello a pero el anedónico no está. Entonces diré yo, eh, ahora que lo pienso, porque voy a tener que escribir hola? Si, si ya lo estoy diciendo por antena, ¿no? ¿Doña Sina? Sí. lo pone aquí? No hay nadie, no sé qué, 21. Ah, espera, pero hace mogollón. Seguirá por ahí. Si... Ay, Lucía, si sí, sigues sí, y falla el favor, escribidme alguna alguna cosita, ¿eh? Vale, está bien mm. Bueno, pues Bueno, que ya os lo decía, pero os digo voslo otra vez eh, Esto ya es Radio Cucaracha Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo Está sintiéndonos, ¿eh? En el 107.3 de la frecuencia modulada O a través de la emisión digital En el www.radiocuca.org www.usease.radioqca.org www, También se puede decir tus O igual no puede decirse, pero digo yo. Y, y, y llevo diciéndolo, pero un mogollón de meses, eh, qué pesado soy con este tema. Siempre las mismas bromas bromes, siempre es mismas Ay, Dios mío. ¿Qué me dilucía Lucía? Estoy, estoy escuchándote por el móvil. Madre de Dios. Pero también se puede sentir Radio Cucaracha por el móvil. Estoy yo muy atrasado, eh, en esto de las tecnologías madre de Dios. De, de verdad yo estoy escuchándote por el móvil madre de Dios ah bueno, será un móvil de esos que tienen internet y entonces metes un internet ¿eh? y metes a la nueva emisión digital ah... oye, pues una cosina bueno, para pa Lucía y para y pa todos los demás ah, dime, no, tiene radio ah, o sea que estás escuchándome pelo analógico ah, qué interesante o sea, estás, madre, no, no vos digo yo piérdome con esto de las tecnologías piérdome lo de Dios o sea, llevo un teléfono un móvil pero pelo analógico mmm, qué guapo la verdad, oye, fue mi ilusión Ya me sintieron entonces por, por, por radios, por ordenadores y ahora por teléfonos Madre, que guay, como presta de verdad que presta la de 10 cosas Bueno, eh, pues que sepáis, no bueno, como está escuchándome pelo analógico No pasa nada, podría sentirme igual Pero pero pasome, pasome una cosa que casi quedáis Los que teáis escuchando pe, pelo digital, eh, por internet Vamos a ver cuánto estáis Ahora había uno, no sé si hay más. Voy, voy a pulsar actualizar pantalla para ver si hay más. qué vicio No, sigue habiendo uno allí. Bueno, pero son muchos. ¿no? Yo ya estoy bien contento con uno, ¿eh? Que quede claro. Que luego más el, el ciento de ellos que hay sintiéndome por el analógico. El un Cabezón, ¿eh? Así que me siente de ese mes en cuando y que se me inventa el chat. Eh, Dicho una vez que cuando nuntean el. Cuando nuntean el chat. que a lo mejor está con, sintiéndome con un transistor de la que cena bueno, pues si ya una que aproveche, cabezón ¿eh? y qué más puede estar por ahí, eh, Camino, me también muchas veces que me, que me sentía pelo, pelo analógico eh, Camino tiene un programa ¿eh? un programa muy guapo de música que se llama Rock Stimulation los domingos, eh, si no me equivoco le cita a la tarde, si me equivoco Pido perdón Pero de todas maneras tenéis arreglo Porque lo que podéis hacer Ya metéis vos la página web de la radio ¿eh? Eh, Metéis vos en, en programación Y ya veis ahí toda la programación que tiene esta radio eh, Está ahí entre toda esa programación Este programa este, está Anedonia Que yo cuido que no lo dijera todavía esto, Que esto ya era Anedonia ¿eh? Anedonia, ah, ya sabéis Y les las nuevas no tecnologías tienen, tienen ventajas, digo yo, les tendrán, ¿no? Por supuesto. Tienen ventajas, pero también tienen una de inconvenientes que no veas. ¿eh? Voy a deciros lo que me pasó hoy. A ver, bueno, entamando. La radio, esta radio, Radio Cucaracha, Radio Cuca, tiene una cosa muy guapa, ¿eh? Una cosa muy guapa que y un recurso que infiertan las tecnologías, ¿eh? Trátase de la emisión digital De la emisión por internet Y una cosa muy guapina Que permite que una radio Que en una entambullera local Y ni siquiera porque que dejan misa Pero siga habiendo unos cuantos barrios de Uvieu Que no se pilla O que se pilla mal ¿eh? Mesmo con el coche Yo el otro día anduve, tuve que atravesar toda la ciudad con el coche ¿Mm? En la corredoría sentíase bastante mal ¿Qué queréis que vos diga? luego metiéndose para pa la zona de Cuayolto... ...ya se escuchaba mejor... hm ¿eh? luego atravesé la ciudad... ...y sí, sí, sí, sentíase bien... ...sentíase bien... ...más o menos en todas partes... ...hasta que fui llegando a La Torres ...¿eh?... ...y allí perdíase la señal... ...me cago en la mar... ...y métese otra... ...que está en el 107.9 en Pazcayera... ...que nos pisa... ...¿eh?... Lo que pasa que, que en ese momento no presta atención y no me quedó claro si hay una, una de música o una, una cristiana de este. Pero hay una radio por ahí que emite más fuerza que nosotros. Cosa que tampoco tiene mucha ciencia, eh, emitir más fuerte que nosotros, que nosotros emitimos despacín. No vayamos a meternos en, en xareos por ahí, que bien pudiera ser. Que paso, somos una, una radio alegal. No pirata, eh. No confundáis los términos. No somos piratas porque no obtenemos beneficio ningún de la, de la nuestra emisión. Eh, pero si somos alegales, no tenemos licencia. Y, oye, ya lo que tiene este mundo, este mundo capitalista, eh. unos tiene licencia al llegar y ganan perres, y esos son más son más importantes que los que no tenemos licencia y no ganamos perres entonces, como, oh, hostia, que no se nos ocurra, ¿eh? pisar a unos que, que están haciendo esto para ganar perres porque vosotros, ¿qué pensáis? que la Cero, o la COPE Onda Cero, todos estos que están emitiendo para pa tener vos informados y entretenidos y tal no, están no, emi, emitiendo para ganar perres, ¿eh? Sí, ¿qué pensáis que no? ¿Que, que lo de los anuncios que ya era. ¡No me no! ¡Están para pa ganar perres! tan para ganar perres! La Cuca no gana perres. ¿Ves? Amén. Radio Nacional no emite publicidad. Igual tampoco gana perres. Pero bueno, Radio Nacional está, está financiada por el Estado. ¿Eh? Nosotros no estamos financiados por ningún Estado. Ya podíamos. hombre ¿Eh? bueno, igual si nos declarásemos independientes ¿eh? Aquí Estos 20 metros cuadrados de... No, no llega a 20 metros cuadrados de que Si quisiéramos de local nah, Esto ya es pequeño, ¿cuántos tendrá? A mí dáseme mal calcularles Las superficies Pero nah, no llega a 20 ni de broma Tendrá 14 o 15, como mucho Como mucho Bueno, pero todo esto que venía, ¿eh? yo estoy hablando aquí de, de las de dimensiones del local y todo esto venía de, de que decía yo que, que podíamos declararnos independientes porque así si nos declarábamos independientes, aunque siguiéramos igual pagándoles cuotas y tal financiamos un estado que llenemos nosotros mismos. Y esto decía lo cuento de que Radio Nacional no tiene publicidad. Eh, y, y pero que financian un Estado, no como otros, eh, que emiten para ganar perres, y es lo que estábamos diciendo, emiten para ganar perres, no como nosotros, que no emitimos para ganar perres, emitimos porque nos presta, porque nos presta a nosotros, no necesariamente tienen por qué prestayos a, a la gente que, que lo escucha, lo importante es que nos preste a nosotros. ¿Mm? y bueno pues eh, como lo importante ah, no, esto venía a cuento de otra cosa uy, qué bien, uy, casi pierdo el filo no, no, esto venía a cuento eh, de que decía yo que nosotros emitimos Vashino, emitimos con poca potencia porque si tuviese si diera la circunstancia de que pisaremos a otra que sigan a Perres Oye, las autoridades van a por nosotros, no van a por los la de las no, no, porque podéis decir, oye, vosotros ya ganéis perras, que os pisen un poco, no pasa nada, estos que no, no ganen perras, no, de eso nada, ¿Eh? hay que defender a los que ganen perras, hay que defender a los que generen movimiento económico, claro, claro que sí, <ríe> y no a nosotros, que nosotros no somos nadie, somos población superflua, somos de esos que ni producen ni consumen. Y entonces, eh, como emitimos bachino eh, a poca potencia, pues la verdad que hay un recurso muy guapo que tenemos: este de la emisión en digital, de la emisión por internet, eh, de las nuevas tecnologías aplicadas a la radio. Claro, tienen un problema: ¿eh? ¿qué es lo que pasa cuando ya generes cierta dependencia de internet? Oye, que lo necesites. A ver, yo, yo por ejemplo, y ¿eh? hago aquí, hago a, a la emisora todos los jueves. y ya estoy pensando de voy a voy a meterme en esto de escúcharnos en directo para ver con Tallecete está escuchándome Y voy a meterme también en el chat para para ver con Tallecete está metido en el chat y voy voy y voy vamos a ver pero no llevo yo haciendo radio un montón de años y no es esto una novedad una novedad que tenemos cuanto a, no, no hay tres años, me parece, me parece que todavía no hay tres, y, y, y ya estamos dependientes de ello, ¿Mm? pues veréis lo que me pasó, resulta que, que yo, nada, entre a la y tal, y, y puse a enchufar una cosa, pifia mía, a lo mejor no había por qué enchufar nada, ¿Mm? pero bueno, yo puse a enchufar una cosa, y coño, saltaron los plomos, Digo, ay madre, ay madre, ay madre Que saltaron los plomos, que fallo, que tal Y bueno, nada, bueno, pues encontré acordeme dónde estaba, menos mal que me acordé Donde estaba el, el cuadro este de, de, de automáticos, que no me acordaba De mano, dije yo, hostia, pero dónde coño Estaba la cosa esta, voy a tener que, que Llamar a alguien que me diga dónde está No, pero acordeme acordéme dónde está Y entonces subí, subí los plomos ¿eh? Subí el automático Y tal, y nada, reinicié los ordenantes Y toda la pesca, y bueno, bien Y no hay amigo cuando me pescancio De que no estamos emitiendo por internet Hombre, yo lo primero que empecé Digo, va, algún fallo De, de, de la, la gospel De la página, del tal Que tampoco pasan de ese si mes en cuando Pero lo, de, después pensé ¿eh? Porque yo de ese si mes en cuando pienso Y digo yo, madre de Dios ¿A qué va a ser? Que como marchó la luz ¿eh? Pues, pues el, el, el ordenador El servidor que tenemos aquí Hay que reiniciarlo también Digo, bueno, nada, pues nada Gracias que sea dónde está Y entonces, bueno, pues fui para allá a y tal Pero, ay, madre Cuando me pido una, una contraseña digo, Oye, yo no me sé ninguna contraseña Madre de Dios Oye, digo yo, espera, a ver Vamos a, a llamar a, a gente A ver quién, quién la sabe Oye, llamo a, a uno de los capítulos Prohibidos, a ver si sabía cuál, cuál era la contraseña en cuestión Y salme un zón de voz Cago en la mar, pues no me va Llamo a otro y uno de, de control total ¿eh? Que llegue los, los viernes a las 10, ¿eh? para, que lo, para que lo sepáis Llamo, oh, me he quedado con la mal Pues resulta que no lo sé y tal, no sé qué Porque tenía la perdida luego hostia, no, no, espera, que igual la tengo te yo Y nada, llámame al pedazo Oye, que ya la tengo, vale Entonces meto toda la contraseña Y digo, hostia, muchas gracias, tío, esto ya, ya tira tal. Y nada, bueno, me la colgué, ya tiró tal y en esto que, que vengo otra vez para aquí para el ordenador a mirar y que vuelvo a ponerme, servidor desconectado yo, madre de Dios, pero si ahora ya lo reinicito la pesca y vuelvo para allá y, y, y, y hostia, ponme no sé qué, desconecte, tal... yo me la mar, digo déjame seguir, seguir llamando, déjame seguir llamando porque esto es un ye normal, un ye normal y esto tiene que poder arreglarse. Y entonces dice yo, ya como estaba puesto a, a, a llamar a media programación de Radio Cuca, pues llamé al, al pistolero maniego, ¿eh? porque oye ya, ya llamar a que sea el de los capítulos, que sea el del control total, digo yo usted pues déjame llamar también al, al pistolero, no voy a pasar sin llamar a, al pistolero, ¿eh? porque normalmente daba y vara aquí en directo, ¿eh? en persona y tal. Porque antes tenía programas antes que yo, entonces venía primero y aprovechaba para de lavar un pedazo, ¿eh? y luego a de mayor hasta quedaba un, un cacho aquí y dame más lavar a Tobía, pero ahora no, ahora no un no bien, ¿eh? porque tiene obligaciones familiares, ¿eh? y, y, y entonces, claro, no he ido a lavar a nadie. No, no me da no, no me da lugar a de lavar a nadie entonces dije yo bueno pues voy a llamarlo lo doy la vara aunque sea por teléfono ¿eh? y entonces llamo y, y digo oye que esto tal y, y no sé qué y dice, me espera que yo, a ver si lo arreglo yo y tal porque me parece es que tiene el ordenador conectado desde casa y por arreglar cosas desde casa la tecnología y la hostia ¿eh? <ríe> yo, yo quedo asustado de verdad y y pero ah pero antes de tal digo yo meca oye y si doy este Alguien que, que pongo net ¿eh? o, o estará, por no sé qué Hostia, me cago en la madre Y que doy y, y que tira Y que doy y que tira Y, y que empiezan a ser numerinos allí Y mogollón de ellos y me ves y tal Y vengo para acá y que está furrulando Ay, sí, yo cuando me pongo y que soy la, soy la hostia, ¿eh? No veáis Yo, sí, sí, no sé de lo sí es, Pero ch, yo me pongo Y menudo, menudo soy yo Que soy tremendo ¿A quién no me veis? Tremendo sí, bueno no me veis, sentísme gracias, ¿eh? y sentísme que lo sepáis, los que te sintiéndome por internet, que sepáis que me sentís gracias a, a mi cerebro privilegiado que me permite hacer estas cosas, ¿eh? porque, porque si no fuera por eso, no me sentís ni, ni nada, que lo sepáis, amiguinos, ¿eh? anda venga, sentí un cantarín, ¿eh? y, y tranquilinos. Anedonia Sigues escuchando El melódico falar Del anedónico miserable estás sintiendo Radio Cucaracha 27 años después X sigue Radio Cucaracha Y podría seguir 27 años más Si no fuera que el 21 de diciembre del 2012 ¡Ah! Se acabó el mundo O acabas este mundo Y, y viene otro mayor Oye Miriam conectos al chat. Buenas, buenas noches Miriam. Otra de mis oyentes habituales. <risa> y si ya da, hostia, eso ya es frase de, de, de, de locutor profesional. Entonces tienen oyentes habituales. Joder. Ay, que de verdad que fue mucha ilusión. <risa> y bueno. Oye, ¿cuánto de, de esto que decía? Que, que el mundo. Para mi idea, que. Una de dos. Para el, pa el 2012. Igual tenían razón los mayas. Para el 2012. O acaba. ¿eh? O cambia. A ver. Hacen no como está. No puede seguir. No puede seguir. Yo, cada vez está más gente de acuerdo. ¿eh? Cada vez está más gente de. Uy, espera. Ch, cuidadín. Dice Miriam que no se oye nada por internet. No puede ser. No puede ser porque yo arreglero ahora mismo. ¿Eh? Vamos a ver, déjame mirar otra vez para así si aquí pone servidor transmitiendo. Eh, Miren que ponlo aquí, eh. Yo nunye... A ver, voy a pulsar a reiniciar. A reiniciar, no, a esto de. Sí, a más sales aquí. Antes había uno y entra nada más y ahora sus dos, Sí, mujer. Eh. No entiendes no el volumen pesado. Una cosa así, nada. Eh. Mira a ver, eh, mira a ver. Porque eso puede pasar. Pueden pasar esas cosas. Es, de, es como si estuviese mal sintonizada la radio, como la FM. Madre de Dios, pues eso ya sí que no sé. ¿eh? Hombre, puedo ser yo que te aquí pasándome, pero no, no, no subo, porque tenemos tenemos aquí un, un, un cosín, ¿eh? que gráficamente danos con unas barras de, de luz, no si nos metemos en, en, en un sitio ya en el que distorsione. Si nos metemos en un sitio, que manera de explicarlo tengo yo también. a ver que si cuando estás hablando poniendo música o lo que sea está ¿eh? muy alto pues entonces las lucecines eh, es estis que de normal son verdes pónese coloraes y cuando se ponen coloraes y que y que estamos así pero bueno oye nada eh, si está mal si emiten mal que íbamos a hacer habrá que arreglarlo pero bueno está ¿eh? bien de todas maneras que, que me se diga bueno lo que está al cuento de, de de que el mundo este ya es raro aparte de que si toda la gente está empezando a darse cuenta ahora tienes que pasarles canutes para darse cuenta, bueno y es normal ¿eh? como decía como me dijeron a mí muchas veces en un hay mayor estímulo para la ciencia que la fame o, o da que asina bueno y esto no no ciencia exactamente pero no deja de ser sabiduría no deja de ser comprensión del mundo que nos rodea, está de pena está de pena y la gente está entamando a Eh, a pescanciarlo, pescance pescanciase de ello, pescances de ello, y dice esto no, no ya es normal. A ver, ya normal, ¿M? y es normal que, que mientras se dan miles de millones a los bancos ¿m? después se se ellos quiten perres a, a, a los retirados, se consiguen las pensiones, pues, pues pues todo el mundo dice, no, no, no es normal bueno normal se ye vamos a ver eh, sois conscientes de que vivimos en un mundo capitalista no hay así. no estáis hay... oye hay mucha gente que está muy feliz con el capitalismo porque tiene dos coches en el garaje, eh, marcha todos los años de vacaciones tiene tiene, tiene en casa tiene un, un HDDV de esos ¿eh? y teles de plasma y, y móviles que hacen fotos y estas cosas ¿eh? ¿Y qué, ¿qué pensáis? ¿que eso podemos tenerlo así porque sí? no ...eso podemos tenerlo... ¿eh? ...porque estamos... ...porque estamos viviendo... ...en un mundo capitalista... ¿en ¿eh? qué consiste vivir en un mundo capitalista?... ...bueno... ...pues vivir en un mundo capitalista consiste básicamente... ¿eh? ...en dividir... Mmm, la, ...una población... ...una población, pues por ejemplo, la mundial... ...dividimosla... ...en, en dos grupos... ¿eh? ...un grupo... ...que se dedica a producir... ...y otro grupo... que se dedica a consumir ¿eh? pues no sé qué porcentaje será pero uno muy grande dedícase a producir mientras pasa fame, necesidades, sede y tal, estoy hablando de África, estoy hablando de del extremo oriente estoy hablando también de Sudamérica que no sé por qué ahora ¿eh? en la cumbre esta van de gallos como que van de gallos como que como que ellos van de puta madre y tal no no estáis produciendo ¿eh? y la vuestra gente está pasando los mucho más putas que una que tan crisis en aquí en el Occidente ¿eh? qué quieres que os diga y los de aquí del Occidente ¿eh? Norteamérica y la Europa occidental tóconos la la parte del consumo ¿eh? nosotros tenemos que consumir lo que producen esos otros entonces vosotros diréis, bueno, pues entonces eh, oye, la, la cosa va bien ¿no? ¿Eh? y así na, así nos formó el mundo eh, estos que, que produzcan y, y nosotros consumimos y nada, todo va bien tenemos la suerte de, de nacer en el consumo eh, si hubiéramos nacido en una parte de la producción estaríamos pasando un pero bueno, como estamos en parte del consumo yo lo que hay, y, y, y entonces ¿por qué se va tolgarete? joder, pues marcha tolgarete, tolgarete eh, marcha tolgarete ...porque esto no un es ya racional? ¿Qué queréis que os diga? No un ya racional, no es ya normal. ¿Eh? Esto es lo que no, al fin y al cabo es lo que nos merecemos. A ver, ¿qué es lo que nos merecemos por querer esto. Tarea dispuesta la, la gente esa que, que protesta porque porque ellos bajen el sueldo, porque ellos congelen, porque por todas estas cosas. estarían dispuestos yo me pregunto ¿eh? yo me pregunto porque entonces sí, sería sería el punto clave ya el punto de un retorno estarían dispuestos a renunciar a todas esas cosas estaríamos dispuestos una cuca a renunciar a la nuestra emisión por internet a cambio ¿eh? de que todo el mundo tuviera para comer una vida decente claro de mano todos dirán sí, sí sí sí bueno, sí bueno, sí, <risa> bueno, sí. No sé yo ¿Estás dispuestos a vivir en casas en sin calefacción? ¿Mm? O bueno, con calefacción de, de leña, como antes ¿Estás dispuestos a ir en bicicleta? Yo voy en bicicleta a tus partes Está toda la gente dispuesta a ir en bicicleta hay los que vamos en bicicleta eso sí, que quede claro que yo no voy en bicicleta eh, porque sea muy guay ni, ni muy ecológico ni tal, voy en bicicleta porque no me queda otro porque si no tendría que ir escalillando, ¿eh? que yo no tengo para pa mantener un coche ni en estas cosas pero bueno bueno, todo esto venía a cuento de que de que el mundo revienta ¿Mm? tuve dos ejemplos muy claros de que esto tiende a reventar eh, conocí Una persona Que tiene un fío ¿m? Un fío de 3 años Bueno Mucha gente tiene fíos Unos tienen los de 3 de años Otros de 2, otros de 17 bueno, Mucha gente que tiene fíos de, de todas las edades que vos podéis imaginar Bueno, pues la cuestión Y que comentábame ¿m? La persona esta Decía Bueno, decía sí, ese general tal Y yo estaba sintiéndolo Decía, bueno, pues el otro día Llamóme, la profesora del niño el niño levantó este año a, a, ir a, a ir a la escuela donde ¿eh? se dañinos y tal llamóme para decirme que si, si ella levantaba la voz, reñía, tal el niño, aunque no fuera él lloraba y en entonces, claro decía ahí esta, esta mujer decía, bueno, hasta cierto punto normal, porque en casa ¿eh? ni en el padre ni en yo le eh, levantamos la voz si hay que reñirlo ponémonos serios lo que haga falta pero en sí ni levantar la voz y y decía la profesora bueno eso nunca viene todo dice, bueno pues por, porque no a mí a mí personalmente pues un modelo de crianza que que oye que es muy guapo muy muy como tiene que ser amar las cosas Bueno, pues decía la profesora que no, no, porque en el mundo, en el mundo también se va a encontrar con, con gente que grite y gente agresivo. ¡Hostia! Bueno, pues cuando se los encuentre, ¿eh? bien, ya tirará con ellos. Pero fue el favor de no enseñarlo así, no me. Fai el favor. ¿eh? Con, con, con con cosas como esas en el sistema educativo, madre de dios, qué qué podemos esperar, ¿Mm? qué podemos esperar. bueno pues el encontréme, eh, sentí ayer otro otro caso de del de rapecineste ¿eh? de la de la mujer esta que por cierto estaréis pensando va ah, esa será una hippie será una tal no, no no nada eh mm, lo más añado de eso que vos podéis imaginar bueno pues resulta eh, que decía que no se día de estos en la escuela deben hacer una fiesta ¿eh? Que prestoso, ¿no? una fiesta en la escuela bueno entonces, además que tenían que hacer entre todos y entonces es lo que hizo la profesora fue mandar eh, un escartes, un esnotes a todos los padres pidiendo ellos bueno, lo que tenían que llevar para hacer la fiesta unos pedía ellos, bueno pues tú traesme caramelos, tú traes eh, pastel, tú traes bueno, ya está todo hoy, llevar coca cola y cas de limón Y bueno, que vosotros podéis decir Bueno, pues por una fiesta Y lo normal, ¿no? Y tal Bueno, pues eh, Ella vio un, un problema ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Pues el problema allí Que el, que el Soneño no toma Ni Coca-Cola Ni Cas de Limón Ni ningún otro líquido de esos Que llamen refrescos El refrescase con agua Con leche y con zumos mm, que raro, ¿no? claro, ya presentóse delante de la profe dice, oye, mira, yo oye que esto nunca quisiera traerlo porque el niño no lo bebe ni me parece ¿eh? que en general los niños así pequeñinos tuvieran de acostumbrarse a tomar esas cosas ¿Mm? en este caso, parece ser que la profesora recapacitó y dijo pues ye verdad vamos a traer namás más zumos y curiosamente había para ser otra otra madre de allí una compañera de clase de de que decía meca o sea que el tu rapaz nun toma Coca Cola oh pues a la mía nun hay que ni la quite con tres años una adicción Queye, que, que no lleva una adicción eso lleva una adicción ¿Mm? ¿Y, y qué será? ¿Única? ¿O será minoría? Hostia Pues cuido que no, ¿eh? Cuido yo que no Que no hayas En fin, yo una desgracia, ¿no? ¿No pensáis que ejemplos como ese? Sumaos a Sumaos a A, a las cosas de la economía ¿eh? Irracional Sumaos a que Llevemos ropa fecha en Juan ¿sí? posiblemente por, por personas medios claves. ¿sí? Pensáis que todo eso puede llevarnos a, al fin del mundo, o a, por lo menos al fin de este mundo. No es irracional, no es irracional para nada. ¿eh? Y es la cosa más esquizofrénica que podéis imaginar. después lo, la esquizofrenia resulta que hay una enfermedad ¿Mm? ¿qué lleva es la esquizofrenia exactamente? la psicosis en, en general la pérdida de contacto con la realidad dicen, ¿no? tú puedes estar chungo puedes tener ansiedad, depresión la de Dios de cosas, pero bueno, mientras mantengas el contacto con la realidad no pasa nada otra cosa ya es si pierdes el contacto con la realidad y que que esta sociedad de nuestro No han perdido el contacto con la realidad. ¿eh? A ver, cuando unos lo tenemos todo y otros no tienen nada, eso, que, que no perdimos el contacto con la realidad. Joder, somos, somos capaces, somos capaces de asumirlo, somos capaces de vivir así. ¿na? Y, y, y no vemos la, bueno, que sé yo. En fin. ¿Sabéis una de las cosas que.? ¿Sabéis una de las cosas.? A las que lleva la sociedad esta moderna. ¿Mm? La sociedad moderna. Faenos, sí, nosotros vivimos aquí en el luxo, vivimos en abundancia. Pero. ¿Sabéis pagar con una cosa? Ya fale de ella. Hay un tiempo. faenos nos pagar con la enfermedad? Eso sí. Fáenoslo pagar eh, A culpables Y inocentes ¿Mm? Vivimos aquí La nuestra sociedad y asina Asina de irracional Perdido el contacto con la realidad Y entre otras cosas Como todo funciona por Ganar y ganar y ganar Perres eh, Comemos basura Comemos basura Si eso lleva a ganar perres ¿Mm? Respiramos Basura, el aire está contaminado, está lleno de mierda. Eh, el aire, podéis mirar al vuestro alrededor y a lo mejor no veis nada, pero está extrao de ondas electromagnéticas. Esas ondas, pues a lo mejor no hay nada, o a lo mejor sí, ¿Mm? a lo mejor eh, entran en nuestro cuerpo, a lo mejor toquen algo. lo mismo que esas cosas que lleva la comida lo mismo que, que esas cosas que floten en el aire y que entren en los nuestros pulmones todo esto para decir que ¿Mm? para decir que a lo mejor de la misma manera que hubo la edad del bronce, la edad del fierro que estas de ahora dicen que a lo mejor para identificarse como la edad del silicio o la edad del plástico o la edad del polímero yo creo que no Que esta sociedad, ¿eh? si va a identificarse un futuro por algún nombre, va a ser por la sociedad de la neoplasia. En fin, lleva lo que hay, ¿no? Y como bien decimos, ataca a gente que tiene culpa y a gente que no la tiene. Vamos a dedicar ahí. Hay... Ahora un cantar Que por cierto pidióme Lucía Yo la verdad no lo traía preparado Pero yo lo bueno que tiene La interactividad La tecnología también tiene cosas buenas ¿no? El fecho de estar yo haciendo el programa Y queda aquí me pueda pedir Que, que ponga un cantar Vamos a poner un cantar de luz casal ¿m? Que y una rapaza Que aparte de hacer una música Muy guapa Hay que decirlo antes ya era roquera, ahora, ahora canta otras cosas, fados, música más, no sé, no sé cómo llamarla porque tampoco soy yo bueno puesto de de poner de poner etiquetes pero pero sí, voy a poner un cantar de ella porque bueno la chavala esta lo dicho padeció un un tumor, dicen cuando yo ya era pequeño decían que uno de cada cuatro personas vives padecería en un, un tumor a lo largo de de su vida. Ahora ya dicen que que un tercio de las personas vives. Esperemos que no siga subiendo, ¿no? Confiemos en los mayas que el 21 de diciembre del 2012 se acaben entre otras cosas los tumores también, Muy ¿no? yasina Bueno, pues el caso ya que a esta a esta mujer detectaron y otro. Y hombre, yo la verdad creo que si salió del primero ¿m? hoy también va hoy también va a salir en el futuro va a salir de este también porque si da que tengo claro oye que todo esto de los tumores y de tal y para pelear contra ellos tiene mucho que decir la voluntad y hombre si te sale otra vez cuando ya te salió tiene que darte un hostiazo tremendo pero bueno oye Si hubo voluntad para ser una vez A lo mayor hay voluntad para ser otra Venga, va para allá este Cantar, dedicado a A Luz Casal, joder Que ya es la que lo canta Y dedicado también a Lucía, que ya es la que me dio la idea ¿Vale? Venga, sentilo Y, y que os preste tan gallego a más que ya sabéis que a mí el gallego Bueno, el portugués de España A mí me gusta mucho <risa> Eres esa estrella que brilla, y eres. Bueno, son ya les menos 10, les 11 menos 10, esto ya va llegando a la fin. Y vosotros me ¿no? Que queden 10 minutos. Pero para mí con todo lo que me gusta dar la porpa ayuda a 10 minutos no nada. Yo tengo que tener aquí un, un, un... bueno una no, hora que yo lo que tengo para darla. Aquí sí. Bueno anda, por cierto, voy a, ca voy a cantar más guapo, ¿eh? ¿Mm? Llego guapísimo. Y una, una pasada, venga, chavala, eh, luz, joder, pues ahí un poquitín de, de caña y sale seriedad de la historia esta. Eh, dicen por aquí por el chat, también te discutiendo, tengo el chat lleno eh, el chat lleno de gente, <risa> cuatro personas metidas, hombre, una soy yo, pero los otros tres están ahí debatiendo, discutiendo entre ellas y tal, eh, eh, decía, decía Lucía, eh, que a la luz la critican mucho para ver cuántas lleven el, el tiempo que ella, ¿Mm? Y es, verdad, y es verdad, y era lo que pues decía yo eh, además, tiene gracia porque, bueno, tiene gracia yo era una rapaza, yo acuérdome de de, de joven, de mocín que, que, bueno ya era una, una rockera, ¿no? Ya era una, facía rock básicamente, pero ahora un tiempo está parte ya, ¿no? ya hay otro tipo de, de cantares, muy guapos por, por ejemplo este que vos pusimos y era una preciosidad pero eso sí, yo, yo me de, de, de siempre, de esa de Rufino joder, tenía que buscarlo, lo que pasa que, bueno yo, otro día pues lo pongo seguramente está aquí esa de Rufi, no, me invito a comer langostinos y tal, a se ha mucho <ríe> sí, seguro que está aquí y tal lo que, pero bueno, yo, hostia, pero vamos a hacer una cosa, Incio tengo aquí al, al amigo Incio de los capítulos prohibidos, Incio, ponme en este teclado ponesme ahí Rufino ¿eh? Busquesme la de Rufino espera, espera un segundín que pongo ahí aquí estoy en la interactividad la ya podéis Pones medio eh, y a, y a ver si sale. ¿Eh? Y, la interactividad es una gozada porque, claro, un, por un día interactúes con la con la gente. A ver qué pone aquí. Rofino, luz que sale... Esa es. Luz casal, rofino, es libertino, divino y superficial. Esa, esa es la que yo quería. A ver. Estamos. sí vale bien eh, nada luego luego lo pongo para cerrar para cerrar el programa yo lo que os decía es toda la interactividad y es una gozada ¿eh? interactúo con los oyentes méteseme en el chat pídenme cantares yo busco interactúo con, con Incio, que está aquí para pa presentarte pues los los capítulos prohibidos y oye claro yo no puedo ¿eh? yo no puedo porque No, lo que no un puedo uno yétero a los micros y al teclado al mismo tiempo. Eso ya es muy complicado. Pero si si puede, si tiene un colega aquí al lado, pues echa y una mano. Ay, qué importantes son los amigos, eh. Da gusto tenerlos. En fin. vamos a ver cuánto cuánto dura esta porque claro, lo que no quiero yo tampoco y pásame la hora no yo plan, cuatro minutinos bueno, pues ya sabéis, ahora mismo son 53, como hay 56 pongo, pues, la, y voy a poner otra pero voy a poner esta que ya es más guapa y voy a poner son una de ellas, que dice oh, mierda, mundo, tal! ¡pelea, lucha que, que no te agarren, arma la gorda y tal! y estas cosas que suelen decir los, los cantares de de, de de estos que me gusten a mí pero mira, no Qué coño, voy a poner, voy a poner esta porque al cordeme, ¿eh? y, y no hay mejor, no hay mejor cosa que según acuerdo se de que facelo Porque como lo veis, veas, encima yo, ¿eh? Encima yo que que que rompense los los rompense rompieronseme ya hay mucho tiempo, hay mucho tiempo, no, Ahora, Tengo añinos o por ahí les, les conexiones neuronales ¿eh? tengo un mogollón de asones rotos aquí donde me veis, bueno aquí donde me sentís yo tengo unas rotos y dendritas y estas cosas, y conexiones de y dendritas, bueno veas mogollón, mogollón de ellos rotos entonces no me acuerdo de nada es queréis es que vos diga que en mis años tengo que andar con una hacienda dame, dame cierta vergüenza a ver, pero si sí tengo que andar apuntando las cosas en una hacienda porque si no eh, pásenseme me todavía muchos no, ¿eh? Pero muchos sí. Y, y, Dios, esta sensación de anomia de, de las cosas, de una, de una punta de la lengua tan desagradable, a mí pásame eso, pásame la de Dios. Y luego, ¿sabes? Encima, la putada que llegue yo al cuarto, me ¿eh? Que esa sensación de, de, de tener de aquí una punta de la lengua y era una cosa así muy angustiosa, muy tal. Pero cuando al final conseguís entrar, ¡Dios! Sentís un alivio como una... Era, era como una descarga de endorfinas, ¿eh? Prestaba la de Dios, pues a, a, a mí ahora que no me pasa eso, acuérdome y digo yo, es era esto, sí, es verdad, pero que me casi como tal, vaya mierda, ¿no? Pues, tengo usted esa anomia para esto, no, no vale la pena. Bueno, pues nada, despídome, ¿eh? voy a dejaros aquí con, con Rufino de Luz Casal. un saludo paraón un saludo para Susana un saludo para el pistolero maniego un saludo para Lucía un saludo para Miriam un saludo pa pa cabeza si está por ahí sintiéndome pelo analógico un saludo también pa pa pa pa puede haber por analógico un saludo para Camino que visita no está diciendo que a veces está un saludo qué sé yo Ah, un saludo por la misma venga que también díjome que, que a lo mejor hoy hoy lo sentía igual yo una de esas que está que está metía que está metía no no en el internet no digital ¿eh? Eh, un saludo un saludo coño metióse alguien aquí que se llama en el chat metióse de aquí que se llama Nesca Polita bueno anda pero bueno esa, ese, ese o esa hueso de allí para los capítulos prohibidos o para sentir a luz casal ¿eh? porque yo ya marcho ya solo a todo el mundo eh, marcho marcho lo he dicho marcho de hecho vos luz casal, vale el jueves que viene pues más posiblemente e incluso ¿eh? a lo mejor hasta mayor todavía más y hasta mayor que joder y que no hay más no puedo hablar más <risa> Hace algún tiempo en un bar Nacía un buen señor Que te un ejecutivo Jefe de una empresa de publicidad Vestía traje de tuite Olía un perfume de give